Pachi, eh, le damos la bienvenida a nuestros eh, invitados del día de hoy, porque como hemos adelantado en nuestra página web, eh, de alguna manera comienzan hoy eh, aquí en la radio y también después en nuestra página web donde volcamos todo lo que tratamos en, en este programa, sobre todo aquí en la mañana, en este diario de la mañana, comienza la actividad política, comienza la campaña. Y comenzamos eh, con los candidatos a primer concejal del de Frente para la Victoria, los precandidatos en realidad, del de espacio que lidera el ex intendente Gustavo Horacio Tato Marcos. Eh. Estamos hablando del doctor José María Vivas y de Rodolfo Albo, primeros precandidatos a concejal y consejeros escolares respectivamente, a quienes ya les damos la bienvenida. Eh, gracias por, por estar y bienvenidos. Gracias Alfredo por la invitación. Eh, por darnos este espacio para poder conversar un rato, responder tus preguntas y, y llegar a los salviarenses con nuestras propuestas, nuestras inquietudes que, que en realidad son lo que ellos mismos nos han transmitido en, en las charlas de estos días. Bienvenido Chichola. Bueno, gracias Alfredo. Buenos días a todos tus oyentes de la radio. Este, mañana linda de sol tenemos, buen solcito acá en la radio. Así que bueno, sí, también como decía José, este, esperando este, responder ¿no? alguna preguntita tuya. Este, bueno, de ahí este, más, veremos. Eh, eh, por ahí mucha gente te, te ve como una cara nueva en la política, pero no es tan así porque vos venís militando desde hace eh, ya un tiempo en este país. Desde hace algún tiempo, pase, sí, ¿no? sí, sí, sí. Este, es como que me termina de hacer un... un de redondear ese clip a mí la política en sí la participación digamos este cuando hace más o menos ya dos años más o menos el Berna me, me, me hace la propuesta ¿eh? para salir a caminar ir a los barrios ¿eh? y eso me gustó y bueno y yo lo que tomo es un compromiso muy grande y también un reconocimiento ¿Eh? por qué digo reconocimiento este un reconocimiento más hacia un gobierno que nos ha dado muchísimo y yo creo que a todas las capas de la sociedad acá no hay que ser ingenuo en esto. Este, yo yo este, desde lo personal y lo particular lo reconozco de esa manera por eso este pongo mi grano de arena y bueno me cuesta un poco decirlo pero bueno me largué un poco a, a la arena como quien dice ¿Eh? me largué a la arena y con mucha con mucha convicción, con mucho, como te decía, el reconocimiento de esto, este, a mí me ha dado la oportunidad de poder este, avanzar, mejorar, mejorar mi calidad de vida y yo creo que eso no es, no es magia, eso es una condición donde uno está inserto en una sociedad este, y el Estado en sí tiene un reconocimiento de, de, de uno y sabe ¿no?, a dónde tiene que llegar. Este, todo el pueblo de cada de a mí me conoce, no a lo mejor por lo que hablo, sino por lo que, en los lugares que he andado y me ha tocado andar. Sabe que vengo de las capas más bajas de la sociedad, he sido una persona de laburo, este, lo he hecho laburando, no, no digamos, Buscando eh, oportunidades que a lo mejor Para la condición de uno no son viables Entonces, este, por eso te vuelvo a repetir Lo mío es más este, reconocimiento Reconocimiento y al, al gobierno nacional Al gobierno nacional, sí, directamente Yo hago esa bajada Hago esa bajada porque yo creo que desde ahí eh, Desde ahí la sociedad se ha acumulado. Después tuve la oportunidad también de ...de haber estudiado, eh, de haber leído, un poquito nada más de lo que es este la historia argentina. Entonces, desde ahí uno también se le hace más carne esta situación que hoy la sociedad vive, ¿no? Con errores y aciertos, como muchas veces se escucha decir. Eh, como tratamos de, de, de llegar masivamente a la población, eh, creo que es, es bueno... porque recién te inicias eh, públicamente, digamos, como vos dijiste, eh, en, en la política, eh, que le cuentes eh, cuál es tu actividad actual y desde cuánto hace que trabajas en la docencia, porque hace mucho quienes sabemos y seguimos un poco más de cerca, conocemos, pero eh, masivamente, contáselo a la gente. Bueno, yo en la docencia, yo me terminé de recibir en el año 2011, eh, haber estudiado acá en el instituto, Este, también con un sacrificio bastante grande muy agradecido a la oportunidad que me dio en su momento mi trabajo, que es el trabajo diario que yo tengo, este, del servicio este, desde ahí, bueno, tomé mis inicios este, con un grupo de chicos muy importante donde eran la mayoría eran este, mucho más jóvenes que yo este, bueno, me encaminé en eso este, terminé en el 2011 este, de ahí este, me dieron Eh, y obtuve la oportunidad eh, de, de hacerme cargo de lo que es la modalidad FINES, FINES 2, una, una modalidad de finalización de estudios secundario. Este, de ahí este, fui buscando, abriéndome caminos eh, en algo totalmente nuevo, eh, como decía hoy, con una responsabilidad muy, muy grande este, y también bajo, digamos, como que dice, una, una condición de, de honestidad. Eh, que un poco lo que yo me marqué en este espacio que estamos acá con, con José y, y Tato. Eh. Uh -huh. este, yo vi a él y viví la política de que llevó adelante el Tato en el municipio y bueno, este, un poco apuntado también por, por los chicos y por la gente que participó contando en su momento y bueno, sí... Cerraron los números, como quien dice, que es lo importante muchas veces en un municipio. Sí, bueno. este, y de ahí, bueno, y hoy hoy en día también estamos este, trabajando, seguimos, yo sigo trabajando en la docencia, ¿eh? casualmente ahora vengo también de hacer unas cositas, a la mañana, si bien mi horario es de 19 a 22 horas, en la escuela 27, este, y bueno, y, y sigo también trabajando en lo que es mi trabajo, ¿no? que es la unidad. Eh, José María eh, es obviamente eh, un trabajador de la política, un militante de hace muchos años, eh, quienes seguimos esto obligatoriamente eh, te hemos visto trabajar en cada elección dentro del peronismo, eh, en la organización sobre todo, eh, siempre con un perfil absolutamente bajo Y hoy, eh, bueno, o en su momento nos sorprendimos eh, que encabezaba la lista, pero no porque obviamente no tenga la capacidad, sino porque eh, nunca lo habías hecho. Y me gustaría preguntarte, y por eso hago este eh, esta entradita, es eh, ¿por qué aceptaste eh, este, este convite que seguramente te hizo Tato oportunamente? Debo decir que en una sorprendida oficial Eh, es cierto, desde que se podía empezar a militar en ese momento, que era a los 18, cuando uno era ciudadano, ahora ya los chicos votan a los 16 años, estuve participando siempre en el peronismo, trabajando en el partido, en la unidad básica, como se le llame, eh, en el organizativo. Nunca nadie me ofreció ser candidato a nada, nunca tampoco lo había, eh, digamos, ni pedido, ni, porque creo que esas cosas deben surgir de quienes lideran los espacios. Eh, y, y sí he tenido participación activa en instituciones eh, comunitarias. Eh, la verdad fue una linda sorpresa porque Gustavo cuando nos convocó, eh, en cierta manera eh, nos pidió que lo acompañáramos, pero nadie sabía ni en qué situación, ni en qué lugar, ni en qué eh, puesto, absolutamente nada. De hecho... Eh, Eh, ...recibía algunas cargadas de amigos... ...que me decían... ...es cierto que vas en la lista... ...que ves esto que aquello... ...y hasta el jueves a la noche... ...que era eh, dos días previos a, a la presentación de la lista... Eh, ...nadie conocía ni los lugares... ...ni mucho menos... ...porque eso fue una de las buenas cosas... ...que, que vi y que veo en este grupo... ...es decir que nadie pretendía... Eh, ...tal posición o, o, o exigir cosas... Eh, y, ...y directamente... Gustavo nos los dijo en ese momento eh, Habíamos un, un grupo reunidos en, en su casa eh, Nos sorprendió, sinceramente Fue grato, también tengo que decirlo porque Es, es también, como decía recién eh, Chichola, un reconocimiento eh, Al trabajo que uno está haciendo de alguna manera eh, Pero sabía, digamos, que también era una, una linda responsabilidad Y bueno, lo acepté de esa manera Eh, venía con este grupo en particular eh, ayudando desde la elección anterior eh, cuando eh, de buenas a primeras se, se conformó eh, una lista a nivel local y que eh, ahí digamos sin la candidatura de Tato pero sí con, con su apoyo eh, se pudo conseguir eh, formar un, un grupo y y en cierta manera eh, tener el respaldo de la gente ...diciendo que confiaba en ese grupo de gente para, eh, para distintas cuestiones... ...y se, se intervino en las dos elecciones... ...manteniendo un cadáver de votos que era importante... ...y ahora estamos acá, eh, poniendo el cuerpo, poniendo la cara... ...respaldando a un candidato que indudablemente... Eh, ...todos tenemos la mejor publicidad... ...que es la gestión que Gustavo tuvo en, en su gobierno... ...la transparencia, las cosas que se hicieron... Eh, lo que se consiguió, lo que se gestionó y, y aún no se pudo hacer por distintos factores pero siempre el convencimiento de, eh, de que era un tipo que llegó en una situación complicada del municipio que demostró eh, que podía eh, generar un aumento de sueldos que había sido el, el motivo por el cual él tuvo que asumir el municipio con los mismos recursos que había y que cuando vio que eh, se podían manejar los recursos de otra manera, terminó dando aumentos muy importantes. Cuando vos ayer ya pusiste en la página que, que veníamos hoy aquí, un empleado municipal que me acercó una revista de las tuyas de ese momento, que decía histórica recomposición salarial de empleados municipales, y hablaba de aumentos del 60%. Entonces, esas son cosas que, aún pasado el tiempo, eh, para que una persona haya tenido guardado eso y... y, digamos, haya aparecido en ese momento, tiene que ver con algo que le cambió la vida absolutamente. Exactamente, porque son aumentos que fueron al básico y que se inició eh, un mejoramiento en, en los salarios, en los sueldos de los empleados, eh, que como puse en ese momento fue histórico y, y se sucedieron afortunadamente, tanto en el gobierno de Estado como en el de Alejandro y eso si bien... Eh, aún así no logró todavía equiparar con otros sueldos hoy los empleados municipales están muchísimo mejor que, que en otros momentos donde eh, tenían que eh, estar eh, viendo a ver si tenían ganas de darles horas extras o no eh, si lo elegían para darles horas extras o no para poder subsistir de alguna manera y eso después se había reflejado en las jubilaciones y ahora sí, eh, un jubilado cobra un poco más esto ha sido realmente muy importante es la cuestión de justicia social eh, que históricamente es una de las banderas del peronismo y, y que son los destinatarios principales de cualquier trabajo eh, de una gestión peronista el, el empleado tiene que ser el foco principal es decir eh, naturalmente tiene que estar bien remunerado para que pueda cumplir bien su laburo es así y, y Gustavo tiene como principal bandera esa además de otras que vamos a seguir charlando seguramente pero en cuanto a, a los empleados municipales eh, saben de la absoluta tranquilidad con que Gustavo puede encarar una gestión porque va a ser el primero en, en, en ver los números, en ver cómo está la situación y, y seguramente la primera cuestión que va a poner atención es en, en mejorar cada vez que se pueda el sueldo de los empleados municipales que son los que a diario son el reflejo de, del trabajo del intendente, del ejecutivo, de todo porque Uno puede disponer medidas, puede elaborar cuestiones, pero si aquel que tiene que elaborar, que tiene que prestar su, su mano de obra, eh, no está bien, indudablemente la, la situación no, no va a ser la mejor. Y si esa persona sale todos los días feliz y contento porque está bien en su situación, en su situación económica, familiar, eso indudablemente va a ser una, una mejor cara para la administración municipal. Seguramente. Eh... Yo he escuchado por ahí, yo no sé si no lo hizo público en algún momento acá en la radio, Gustavo, que encara esta como su última campaña electoral, eh, claramente, eh, pase lo que pase, eso lo, lo ha manifestado. Y a mí me da la sensación que en una parte también lo hace por lo mismo que dijo Roberto recién, también, ¿no? En un reconocimiento a, al, al gobierno nacional donde Gustavo está alineado. Pero también eh, yo creo que Gustavo interiormente... Eh, le interesa o, o pretende eh, plebiscitar su gestión ¿no? eh, su gestión que que fue buena según mi, mi concepto, y esto yo no me quiero meter en la campaña política, pero sí puedo, con todo el derecho que tengo, de opinar eh, sobre cada uno de los mandatos de los intendentes, y lo he dicho siempre, por qué no decirlo ahora, que Gustavo fue un excelente administrador, tal vez el mejor que ha tenido la Municipalidad de General Alvear, y concretó obras muy importantes, algunas que pudo él eh, inaugurar y otras que después inauguró y continuó Alejandro Celillo. Eh, ¿Le pasará eso por la cabeza a ustedes que lo tienen más cerca también, a, a Gustavo, que, que diga, bueno, eh, pongo acá a consideración eh, plebiscitar mi imagen y, y mi, mi gobierno? Indudablemente pasan varias cosas. Una es ese acompañamiento, digamos, eh, que él siente por el, por el gobierno nacional. Otra es el pedido que todos lo hicimos de alguna manera, de, de que era el momento de acompañar a un grupo que era incipiente, pero que... Eh, ...debía tomar posición... Eh, en, ...en la política alberense... Y, ...y también creo que... ...eso mismo que vos decís... ...es decir... Eh, ...él sabe que... Eh, ...la situación... ...más que nadie sabe... Eh, ...cuál fue la situación que hizo... ...que no pudiera continuar en el municipio... ...haciendo un muy buen gobierno... Eh, ...y es por eso que... ...como a todos los que... ...nos pica el bichito de alguna actividad... ...en este caso... ...la de Gustavo de la Política... Eh, se quedó con ganas eh, indudablemente por eso es que eh, está que apuesta a esta, a esta campaña eh, creo que a todos nos pasa por la cabeza lo mismo que vos decís eh, y él también nos lo ha dicho de que seguramente puede ser su última campaña política pero eh, digo seguramente porque eh, esas son cuestiones que uno tiene que evaluar en su momento cada uno en, en su situación, en su familia Y, y todo eso y a Gustavo eh, un poco lo, lo ayudamos todos a, a decidirse encarar esta situación por eso que te, por eso que te decía por ese pedido de, de acompañar a este grupo de gente eh, mayormente joven eh, y, y creo que, que todos tenemos esa sensación eh, pero él también eh, va a recoger en esta campaña el afecto y el cariño de, de mucha gente que se siente comprometida con él Eh, por aquellas eh, cuestiones o medidas que él tomó en su momento y que indudablemente beneficiaron a, a muchísimas personas. Entonces, eh, eso va a ser el, el principal eh, activo que él se va a llevar, digamos, en, en esta cuestión. Gustavo terminó su función de intendente y al poco tiempo ya estaba trabajando en su trabajo normal, es decir, eh, y, y lo hizo sin inconvenientes, es decir, era una persona que eh, se metió en políticas desde joven. Eh, se ganó su espacio ganó una interna de esas abiertas que se hacían ante esas grillas en, en su momento cuando muchos a lo mejor no se lo esperaban y a partir de eso eh, se ganó su posicionamiento eh, un espacio donde no era sencillo, donde no era fácil y se fue abriendo camino y para eso contó con el respaldo de la gente porque ningún político puede hacer la carrera que hizo Gustavo si no tenía el acompañamiento de la gente entonces ese compromiso, esa tranquilidad que, que él eh, nos brinda a todos es también eh, un poco la necesidad que nosotros tenemos de, de acompañarlo y, y que le pedimos que, que nos, que nos ayudaran en esta cuestión y, y por eso coincido con vos en que la gente va de alguna forma a previsitar también su gestión y, y por eso va a ser el fundamentalmente el apoyo que vamos a tener el 9 de agosto. ¿Cómo está de salud Gustavo? que eh, Yo he hablado con él de forma personal porque... ...tengo una relación de amistad... ...y lo he saludado además... ...pero me gustaría que ustedes que están más cerca... ...le, le cuenten a la gente... ...porque fue operado, intervenido quirúrgicamente... ...se hizo una manga gástrica... ...así uh -huh. se llama, he aprendido... Sí, eh, claro, claro. ...y bueno, se restablece, creo, ¿no? ¿Bien? Sí, hoy sí. tiene el control en, en Junín... ...casualmente... Eh, ...después de la operación de la semana pasada... ...todo va bien, de acuerdo a lo que los médicos... ...le, le plantearon... Eh, y, ...y bueno, después del control de hoy... ...seguramente tendrá que cuidarse un tiempo más... pero Eh, ...yo creo que no va a aguantar demasiado... ...y en poquito tiempo va, va a empezar a, a hacer sus salidas... a ...hacer sus charlas y, y todo eso en, en los medios... Eh, y, ...y también en cuestiones eh, así políticas, institucionales... ...como pasó el otro día cuando vino gente del Ministerio de Industria... ...que él no podía estar, era justo el día de, de la operación... ...y bueno, estuvimos nosotros acompañando a los funcionarios... ...porque eh, Gustavo es, es el referente, digamos... local de, de, del, del gobierno y, y es quien es la cara visible de todo nuestro movimiento, así que eh, le deseamos una pronta recuperación y eh, le decimos a la gente que se quede un tranquilo, que está muy bien recuperándose y en pocos días va a tener la participación pública digamos que amerita la situación. Si tal va a ser la recuperación de Gustavo, que lo vamos a hacer trotar. <risa> Va a tener que largar la sí, muleta primero, sí, ¿no? Para sí, sí, estar, sí. sí. Eh, su... No, pero ya sí, sí, en no, el último sí, tiempo, no, tiempo sí, ya Aparte, no las la ganas que tiene sí, Gustavo sí, sí. De, lo demuestra día a día. Nosotros estamos permanentemente comunicados este, con nuestro grupo y bueno, este, eso hace también que este, emane de él no esas esa ganas y el apoyo. Eh. Y viceversa, nosotros también a este lado le damos todo el apoyo, obviamente. tanto hoy en día en su recuperación como en, en, este, en esto que hemos este, encaminado a nosotros de, y, en seguir y llevar adelante, ¿no? Este, un poco este, ampliando lo que decía José este, y debido a la pregunta que vos hacía Alfredo tenemos este, un conocimiento también muy importante de, lo, de, de aquellas obras y de aquello que hizo Gustavo, ¿no? que muchas veces no se ven porque en esta jerga que uno va aprendiendo este, son obras tapadas, les se llama. En la gestión de tato se hizo, se hizo gas en los barrios, se hizo cloaca. Y cuando uno dice cloaca, sí, pero eh, sí es más allá de ser una obra tapada, pero es una obra que también tiene que ver con la salud, tiene que ver con el bienestar de la gente. Y eso cuando uno va al barrio lo, la gente lo reconoce. No hay vuelta, o sea, no hay vuelta en el sentido de decir. No, no, no hay otra careta que se le ponga eso. ¿eh? Esas son obras que se reconocen. Este, Tato, con, con un presupuesto para 25 cuadras de asfalto, hizo casi 50 cuadras de asfalto. Entonces, eh, la gestión, este, si uno hace un poquitito de historia del municipio, creo que, no sé si ha habido desde el retorno de la democracia, un desendeudamiento del municipio como en la gestión de Tato. Y eso es muy importante, yo creo que es la base. Eso debe ser lo que sostiene al municipio. Porque si no, después de la administración es muy fácil. Me endeudo, me endeudo y. Y se si controlaba hasta la última factura de teléfono. Claro, trabajos, todos, sí, es claro, decir, claro. Eh, manejó como ha sido su vida, es sí, decir, como eh, ha sido su familia, él trabajó en el trabajó al municipio de esa manera, como digamos, cuidando el peso de cada y como el suyo. Eh, hoy Al despertarnos veíamos que justo en una fecha como la dio, el 14 de julio, en, en su mandato, eh, hacía entrega de un subsidio, de, en ese momento, de mil pesos a la DADU por la refacción de la casa del estudiante, eh, que se hizo en ese momento precisamente por las proximidades de las vacaciones de invierno, para que se pudiera refaccionar todo eso. Eh, y en ese momento, en la publicación de los medios, salía de que eh, en, en ese año el municipio de Alvear había invertido a razón de mil pesos por día en la casa del estudiante entre la refacción esa y otros aportes que se habían hecho entonces, eh, esas son cuestiones concretas es decir, no, no es eh, sacar cálculos así a, a la apurada es cuestión concreta de, de los aportes que, que el gobierno municipal con escasos recursos eh, hizo a, a la educación y, y eso es sumamente recatable porque eh, cuando uno puede salir a hablar estas cuestiones, puede mostrar las cosas que se hicieron, por eso es virtualmente sencillo para nosotros eh, eh, venir a una entrevista con vos o, o con la gente y explicarle eh, qué es lo que se quiere hacer porque eh, hay banderas que solamente hay que mostrar y con eso es suficiente eh, eh, Te hago una consulta a ver cómo lo, lo ves vos o cómo lo puede ver la gente hoy vi en la página de Yo Banco Tato una publicidad donde recordaba las 50 cuadras de asfalto y ningún corte de cinta eso se puede ver de dos formas una una forma valga la redundancia de hacer política con un perfil bajo y, y, y diciendo bueno esto es una obligación para nosotros y otra se puede alguien puede decir es un error político no, no mostrar o no decirle y, y tener que decirlo ahora eh, no eh, digamos eh, las dos cosas Eh, se pueden considerar sí, sí, se pueden considerar así porque eh, y la explicación es que es la forma de ser de Gustavo eh, es decir eh, eh, es una persona que ha trabajado toda su vida, sumamente honesta y que eh, a lo mejor eh, eh, ese, ese fue su, su error de, de no comunicar demasiado eh, utilizando digamos los, los medios a su alcance para eh, hacer eso es decir, el corte de cinta de eh, Digamos, toda la, la parafernalia lógica que se hace en política. Y, y bueno, el político de carrera eh, pensará que estuvo mal. Y, y el político normal, como es él, de una persona eh, común dedicada a la función pública eh, en esos cuatro años que estuvo, eh, lo ve como una obra de gobierno que aún se recuerda y que la gente, eh, digamos, aún recuerda a pesar de no haber tenido esa amplia difusión. Eh, sí, las dos cuestiones están bien y la explicación que yo le no encuentro es que eh, trabajó en el municipio como tal cual es como en su vida particular. Sí. Entonces, eh, a lo mejor faltaron algunas cosas seguramente, pero eh, indudablemente lo importante es haber pasado 4, 5, 6 años y estar hablando de, de esas cuestiones. Eh, ayer recorríamos la revista que hizo el municipio en su momento para... Eh, para comentar la, las obras de gobierno, indudablemente eh, uno se pone a ver y, y hubo obras en todas las áreas. Eh, en momentos sumamente complicados, donde hubo que eh, manejar medio año un presupuesto sumamente escaso y donde cuando pudo empezar a elaborar los números, eh, adecuó, eh, priorizó aquellas cuestiones que eran esenciales eh, para los alviarenses Eh, por encima de aquellas vanidades personales. Eh, nosotros estamos recibiendo, bueno, eh, son mensajes de apoyo a la candidatura de Tato, que en la mayoría de los casos no, no sabemos quién es, eh, pero bueno, de cualquier manera los vamos a, a conocer como corresponde. Por eso a veces suena el timbre de, del teléfono. Eh, esto eh, acá, sobre todo ustedes y la otra lista del Frente para la Victoria. Están mirando el, como clave, como fecha clave el 9 de agosto. Esa es la, la realidad. Porque una sola de las dos listas, las dos y la cuatro, las dos encabezadas por Alfredo Sivero, la cuatro por Gustavo Horacio Marcos, por tanto, eh, de las dos va a llegar una solamente a competir eh, en octubre. Y, y sería interesante escucharlos a ustedes porque eh, la gente, el peronista y el independiente, y todos afiliados a otros partidos, pueden votar uh -huh. el 9 de agosto. ...porque precisamente son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué a Tato? Es la pregunta para los dos. Sí, sí. Sí. Primero, por, eh, por eso que te comentaba recién, por la gestión. Por la gestión que tuvo, porque eh, en, en tiempos sumamente complicados... Eh, ...supo conseguir eh, obras importantes. Porque, eh, por cómo se ve la situación a nivel seccional, provincial y, y nacional... este proyecto político va, va a continuar gobernando los destinos eh, en esos ámbitos y porque el principal eh, responsable o el principal referente eh, en nuestra ciudad eh, del gobierno nacional es precisamente Tato Marcos eh, porque siempre ha hecho un trabajo de cara eh, a la gente donde eh, cuando se fue del gobierno eh, pudo seguir hablando con todo el mundo pudo seguir eh, ...estando con todo el mundo precisamente por la tranquilidad de, de la gestión que había realizado... ...y porque muchos de los que venimos atrás apoyando esta situación tenemos muchas ganas de trabajar... ...porque creemos en, en la posibilidad concreta que nos da él de, de formar un, un grupo de gente joven... Eh, ...con algunos de experiencia, eh, que eh, cada uno tenemos nuestra profesión... ...cada uno tenemos nuestro oficio y estamos dejando tiempo de esos... Para dedicarle a la función pública porque tenemos ganas, porque nos gusta, eh, porque es un lindo desafío, una linda responsabilidad y porque, con todas las ganas que tenemos, eh, creemos que podemos ser un buen acompañamiento del, del gobierno de Gustavo eh, en, en, en el lugar que cada uno tengamos. Sí, sí, eso es lo que dice José María, es, es, es así, o sea, uno también este, se enmarca en esto que es este, este espacio. Este, Con, en, en lo que uno puede relacionar con uno mismo, sea del trabajo, ¿no? O sea, uno lo que propone es trabajo, ¿eh? y más el acompañamiento que uno le va a hacer, a, en este caso, a Tato. este Yo también creo que esta, esta línea que nosotros tenemos este, se enmarca mucho. ¿Por qué? Porque la propuesta nuestra es este, trabajar eh, para el conjunto de la gente. O sea, Nosotros acá no, no es que decimos, bueno, apuntamos a X obra, no. Nosotros realmente este, tenemos, como bien decía también el de María hoy, las bajadas, eh, los contactos, eh, si bien no son a lo mejor tan visibles como otros, pero están, están, sabemos, sabemos a lo que queremos, sabemos a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Que es a la gente, eh, es a los barrios. A lo mejor este, muchas veces la política se enmarca Este, o las gestiones políticas se enmarcan eh, muy del centro. Y yo creo que, y nuestro espacio está convencido de que la política debe ser mucho más amplia. ¿eh? Eh, como, como comúnmente se, se denomina en la periferia también, en parte de la política, los barrios. Y nosotros estamos apuntando a eso, a la generalidad, a la gestión. A la gestión, pero con todos. ¿eh? No eh, a lo mejor tan. Este, enmarcado en, en la belleza ¿eh? tan enmarcado en lo, en lo que es eh, como comúnmente se, se denomina este, eh, el arreglar, no nosotros este, creemos que las necesidades de las personas el bienestar como yo decía hoy de la gente, el mejorar la calidad de vida eh, a eso apuntamos nosotros ¿eh? y cuando hablo de mejorar la calidad de vida de las personas que la gente tenga tenga su, su comodidad con, con el gas natural, como decía hoy, con la cloaca, con la luz, con la iluminación. Este, y eso, eso en los barrios se nota. se nota, se nota muchísimo que a lo mejor en, algún, en el viernes que nada, este, se, se, hace falta, hace falta. Y en eso nosotros estamos este, muy, muy focalizados, tenemos esos puntos para trabajar. Sí, José. También hay cuestiones, eh, en base a su que nos decía recién Chichola, de, de los contactos. Eh, este grupo que es incipiente, que lleva dos años, dos años y pico de trabajo, ha conseguido eh, en todo este tiempo, por ejemplo, eh, hablábamos de la bajada del otro día del Ministerio de Industria con la red genia, que es la, la, la Generadora de la Industria Argentina, que tuvo una charla, un responsable de la oficina de la barría. Tuvo una charla con, con empresarios que directamente ellos se comunicaron eh, por medio de, de un proveedor de uno de ellos y, y el responsable del ministerio bajó directamente al ver eh, Así como eso, eh, ha habido ayudas eh, en económicas y trabajo personal de los chicos de este grupo en escuelas rurales y escuelas urbanas eh, con el mantenimiento... De, de edificios, con la colaboración de pintura, de, de las refacciones necesarias en varias escuelas. Ha habido, a través del Ministerio de Energía, eh, la campaña de intercambio de lámparas que se hizo en su momento. A través de, de Desarrollo Social, todos los meses Alvear recibe eh, una visita de, de Desarrollo Social, en este caso de la región, con información acerca del Centro de Acceso a la Justicia, del monotributo, de las pensiones para madres de siete hijos, de las pensiones de discapacidad, Eh, se ha trabajado en, en espacios públicos en los barrios, eh, se ha colaborado y se ha eh, acompañado eh, el reclamo de, de los molineros eh, en el conflicto que tuvieron y se los ha acompañado eh, mucho de, desde eh, de las, nuestras posibilidades en, en gestionar eh, para que estén conformándose en una cooperativa para poder eh, retener sus su puestos de trabajo. Eh, ya eh, por medio de educación del Ministerio de Cultura se han gestionado eh, varias cuestiones para fiestas populares y por ejemplo a través de la UNICEN se implementaron los cursos de, de PICERO, de electricidad, de computación para adultos esas son gestiones de un grupo de estos últimos dos años entonces sin ser gobierno, sin eh, tener eh, el gobierno local se han podido gestionar todas estas cosas Eh, que la gente se imagine aquellas cosas que se pueden hacer teniendo un gobierno nacional y provincial que, que responda eh, a los mismos colores eh, de, de, de este grupo que le grato a tomar. Sí, eh, es, es verdad y por eso eh, yo no, no tengo temor de, de dar mi opinión cuando realmente la conozco bien de cerca por la mi actividad y por la actividad que vos has manifestado de este grupo ha sido el único grupo político que ha trabajado desde que terminó la elección eh, pasada hasta estos días y sigue haciéndolo no es que ahora eh, porque es la campaña sino que ha trabajado ininterrumpidamente eh, leemos un par de mensajes eh, nuevos que nos han llegado todo el apoyo a Gustavo y a su gente, fue muy buen intendente para el pueblo y sin discriminar y nada se hizo o se puso a dedo vamos contacto. Y otro dice, vamos, Tato, honestidad, gestión y obras. Y eh, otro, eh, desde Parrilla, lo del Pato, de Marcelo Almendros. Alfredo, quiero felicitar a José y a Roberto por encabezar la lista. Y a Tato por fijarse en gente nueva y joven para la política y el peronismo de Alvear. Del otro lado, salieron los mismos nombres desde el 83. Y si no están ellos, quieren que sean por herencia, que sigan los hermanos o los hijos. Eh, es el mensaje de Parrilla, lo del Pato. Eh, bueno, eh, va a haber otras charlas eh, No queremos tampoco agotar en, la, en las primeras notas Todas sus propuestas, sus iniciativas eh, Por supuesto que eh, tienen el micrófono a, a su disposición Para agregar lo, lo que sea eh, Creo que va a ser muy importante la participación de ustedes Y del otro sector para el, del Frente para la Victoria en los medios Para que la gente eh, pueda eh, definir quién quiere que sea la tercera lista en discordia para el mes de octubre Porque ahí sí se va a definir quiénes eh, comanden los destinos de General Alvear. Nada más y nada menos. Quién administre los fondos de General Alvear para los próximos cuatro años. Eh, yo creo que es muy importante para este sector del Frente para la Victoria, estos dos sectores, eh, la elección, pero también para la gente. ¿no? Que, que la gente defina, que los escuche y que defina qué quiere para General Alvear ya en estas elecciones. ¿No? Y después, sí, con tres candidatos, eh, volver, a volver a elegir en octubre. Porque a mí me parece que la elección eh, comienza ahora, para sobre todo el espacio del Frente para la Victoria. Sí, sí. Así que eh, quiero decirle gracias por venir, eh, Roberto, o Chichola, como te conocen todos. Sí. Eh, bienvenido también a la, a la política participativa, activa. y nos vamos a volver a ver en este mes así que muchas gracias y puedes agregar lo que quieras Bárbaro Alfredo este en primer lugar bueno agradecerte por el espacio eh, tener este una oportunidad como esta más allá de que es la primera vez mi en, en una radio este, bueno bien o sea, nosotros este como decíamos hoy este le pedimos sí obviamente el apoyo de la gente y lo que nosotros este a modo un poco de, de repetir las cosas, nos enmarcamos en el trabajo, ¿eh? en el trabajo férrimo, en, en la honestidad, este, en acompañar en este espacio a Tato y, bueno, y trabajar en, en mi caso, en, en mi rol que me corresponde, en este caso como primer concejal de consejero escolar y, y bueno, y conociendo también un poquito la realidad que hoy se vive en, la, en las escuelas, Ahí ya en la próxima a lo mejor También. podemos profundizar sí, un poquito sí, ahí vamos más en ese más de, tema. De, de que, de bueno, los sí, temas. sí, sí, seguro. Y nuevamente, agradecerte vos bueno, y bueno, un saludo a la gente. Gracias, José. Gracias por la invitación. Para el final eh, contarle a la gente que esta lista que nos toca encabezar tiene a Bernabé a Perla Villa, a Felipe Nondedeu, a José Alonso, a Salomé Marcos, a Nahuel Almendros, a Norberto Casale, a Piti Grizuela y a Miguel Dornaco. A Rodolfo Albo, Mariana Abrisi, a María Vidal y a Rubén Caravento como consejeros escolares. Eh, son todos los nombres de la gente que estamos en, en este grupo eh, para elecciones del 9 de agosto, pero además son parte de un grupo de gente que se junta todas las tardes en, en el local que tenemos en, la, en el bulevar, eh, ahí en el ingreso a la ciudad. Eh, los esperamos, eh, en el caso que, que no quieran o que. quieran que los visitemos nosotros también, que nos hagan saber porque eh, conocemos que en las ciudades chicas muchas veces la gente opta por, por no mostrarse demasiado, por no asistir demasiado a los lugares, pero sí sentimos el acompañamiento de, de la gente en, en esta empresa que hemos encarado y que eh, realmente estamos más que satisfechos de, y orgullosos de pertenecer a, a un grupo que como dijiste vos recién, Eh, ha estado trabajando todo el año eh, y no se conforma solamente con los mismos nombres eh, cada dos años cuando hay que eh, hacer una lista para encarar la elección. Gracias por la invitación y nos seguiremos viendo y los esperamos y eh, necesitamos el acompañamiento de, de toda la gente para que Gustavo sea el próximo intendente de Alvear y cada uno de nosotros podamos eh, trabajar de distintos lugares eh, por nuestro pueblo. Bien amigos, de esta manera hemos iniciado eh, nosotros desde aquí, desde la radio eh, esta campaña electoral con vistas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias las paso del 9 de agosto eh, esta nota para quien la escuchó tarde o quien se la perdió eh, o, o se perdió una parte, va a ser repetida al mediodía eh, hoy comenzamos, eh, va a ser una maratón esta de unas semanas, cortita, yo creo que se va a pasar Es rápido y va a ser muy importante para todos que nos nutramos y que escuchemos a, a los candidatos. Eh, continuamos.